Raya Yoga de Swami Vivekananda Capítulo 1 Las primeras etapas El Raya Yoga se divide en ocho etapas, grados o trechos del sendero. Conviene a saber 1. Llama 2. Niyama 3. Asana 4. Pranayama 5. Pratyahara 6. Dharana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 Final del capítulo 1 Suscríbete y activa la campanita para más contenido espiritual.